su cultura es su raíz y sangre Azteca de tortilla viene del maíz México es el país frijoles y nopales sabes eso es de aquí sí soy un mexicano que representa su cultura y su raíz y sangre Azteca de tortilla viene del maíz México es el país frijoles y nopales sabes eso es de aquí sí yo doy la cara mi padre del Jefito de Amecas si y vos somos aztecas A mí no se me olvida mucho menos la vergüenza Pues me de la pobreza recordando cuando mi abuelo Con tabán, su sombrero y sus guaraches Tomando su mezcal, su tequila, su tepache Siempre en vacaciones ir al rancho a la familia a visitar Ir de cacería y a veces a pescar Las bocarras en el disco bien dorada sin mi abuela en el que pues abierta sus torteadas Punta rodia tole, diazando unos celotes en el monte de totot y de repente haga lope que el caballo se desboque y las bocinas que reboten que se vea representando nuestra tierra tan vigente ranchera Soy un mexicano que representa su cultura, y su raíz, mi sangre Azteca y mi tortilla, viene del maíz, México es el país, frijoles y nopales, sabes eso es de aquí, sí, soy un cultura es su raíz, mi sangreteca y tortilla viene del maíz méxico es el país frijones y no vale sabes eso es de aquí sigue sí. siento mexicano en calles de guadalajara la perla tapatea donde radica la flevada de lado a lado que ande hay cultura verdadera tipo tres colores represento mi bandera mi raza azteca mexicana y marihuana en la mineva contorreando bellas ramas muy con ropa la buena ropa, claro, es la mexicana Guaraches de tres hebras, gabanes y las de deganas Catrinas culturales aquí en lugares Buscando en los ranchos y si no importa las edades No son casualidades, pues así es mi cultura Son muchos monumentos que tienen fama y altura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 Se la juega pues se va a la aventura Oaxaca, Veracruz, Tabasco con sus ruinas Hay muchos turistas, a la gente le fascina Son Chimilco, también Chichen Itzá Cancún, Mazatlán y Vallarta con sus playas Se vienen las cabachas y dejan toda su raya Monterrey, la ciudad de las montañas La cola del caballo, el cerro de la silla Soy sureño de por vida Saludos para la raza que se encuentra en la torcida El cañón del sumidero, el de Dusla Gutiérrez Es el de Upihuacán, Guanajuato y sus momias Celaya en la cajeta y el chorizo de Toluca Pancha Psycho a me llaman, entre celo traigo bien pa' dulto'n mi pinche nuca Mi respeto es pa' la raza que esta rola, pues escuchan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 Se está quemando los mayas Mientras llegan los ovnis pintan dos, tres rayas Llegan los zapotecas, son toltecas y farreamos Aquí en dos, tres lados, México y sus estados Vivo por todos lados, mexicanos de Cora Somos de Guadalajara y llegamos ahora Soy un mexicano que representa su cultura su raíz y sangre azteca, y tortilla, viene del maíz